ani, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bien, bueno, contento de escucharte y que puedas contarnos cómo la van llevando ahí en Torrente. Bueno, bien, sí, averiguamos. Si nos comparamos con el año pasado, eh, mucho mejor en el sentido de que ya sabemos por dónde viene el año, ¿no? Este, el año pasado para esta época estábamos eh 100% presencialidad con uh -huh. todo programado con tanto en Torrente como con la Comedia del Pilar y de un día para el otro bueno tuvimos que, que reacomodarnos y, y bueno y pensando a lo mejor que esto iba a ser cortito y bueno, se fue extendiendo y así pasamos todo el año ¿no? eh, y bueno, este año nos agarra más prevenidos o sea, digamos sabiendo que arrancamos de esta manera y que tal vez podamos tengamos que rebobinar o tal vez avanzar, pero bueno ya digamos, con un poco más este eh, firme, ¿no? en ese sentido, ¿no? Este, por eso que estamos ofreciendo en esta primera parte del año eh, talleres de teatro eh, desde la virtualidad que realmente siguen fuerte eso, y desde la presencialidad empezar a meter la presencialidad, por supuesto con, con todos los protocolos habidos y por haber sí. eh, siempre eh, poniendo el énfasis en la, en la salud eh, por sobre todas las cosas Eh, y bueno, y aquí estamos, contentos porque pasamos creo que lo peor, que fue el año pasado. Uh -huh. este, eh, Torrente resistió a la pandemia, está vivo. Eh, agradecer como siempre a todos los alumnos y alumnas que el año pasado se sumaron a esta locura de la virtualidad, que bueno, que, que, que todos experimentamos un poquito y que aprendimos durante el año. Y que bueno, Mercedes se pagó esa cuota que fueron haciendo durante todo el año, este, el espacio se sostuvo, pudo eh, vivir y aquí estamos, arrancando okay. un año ya más un poquito más esperanzados, como volvías el principio con el tema de la, de la vacunación, okay. este, así que bueno, ahí estamos, ahí estamos. Resistió que no es poco, porque digo, muchos de los espacios autogestivos, independientes, de la región la han pasado bastante mal en estos últimos 10, 11 meses, eh, muchos de estos espacios vivían, se sostenían a través, por un lado, del de compromiso de los colectivos que lo llevan adelante, pero también de la complicidad del público, que paga una entrada o paga un, una cuota para hacer alguna actividad, algún taller, algún seminario, y bueno, toda esa, todas esas actividades se frenaron, se pararon un día para otro, sorpresivamente, para cuidar la salud y eh, los colectivos empezaron a darse cuenta que, si bien no tenían ingresos, sí tienen que seguir pagando servicios, alquiler, eh, y esto bueno puso en jaque y nos invitó a reflexionar, a pensar qué espacio tiene la cultura y qué lugar le dan los municipios, incluso no, no solo los espacios formales, los teatros municipales, sino a los espacios autogestivos que existen en los municipios y que garanticen acceso... A derechos culturales a familias completas en, en muchísimos bar en muchos barrios en, en, en muchos lugares de todo el territorio ¿cómo lo, lo fueron transitando eh, imagino que de tantos años de trabajo tienen y conocen eh, escenarios espacios de este estilo en, en, en pilar y en toda la región ustedes si sí, sí, realmente fue un año durísimo porque bueno eh, muchos espacios eh, bajaron las persianas para siempre porque no podían sostener sus alquileres los servicios Eh, y realmente eh, va a costar muchísimo eh, volver ¿no? a, a, a eso, no a recuperar esos espacios y también este esto sirvió para para ver un poquitito la, la vulnerabilidad que tenemos todos los espacios ¿no? este, también ¿no? este, eh, y, y hablar digamos de, de, del teatro eh, también muchas salas cerraron, nosotros con la comedia teníamos armado un circuito de funciones de, de, de, digamos, no solamente la comedia del Pilar transita los escenarios pilarenses, sino mm. que se mueve más allá de, de, de las fronteras de, del distrito, y, y bueno, sí, también, todos los espacios estuvieron cerrados durante todo el año, recién ahora están empezando a abrir con, con capacidades limitadas, y bueno, eso también nos da la esperanza de volver a, a ensayar con la comedia, este, obras que a lo mejor teníamos ahí, que quedaron ahí, este baúl y que bueno, eh, esto también nos permite un hilito de esperanza, ¿no? de a lo mejor que se empiecen a abrir los espacios y que podamos volver a, este, a esas a esas giras no este, eh, no a lo mejor con la capacidad de público que uno espera este, pero bueno, por lo menos empezar a, a activar un poquito ¿no? este, porque también, si un grupo de teatro no tiene proyecto, el grupo también se muere, sí. eh, digamos lo que eso tiene, los, los, los el teatro independiente los grupos de teatro independiente son los proyectos colectivo no es esta cosa de juntarnos a ensayar de, de, de generar un proyecto de hacer las funciones si no hay proyecto no hay este grupo no hay este espíritu colectivo y bueno también los grupos este, van a comenzar a, a desaparecer así que eh, también desde la comedia este también ya arrancamos este año a, a, a ensayar a, a recuperar esas cosas que teníamos ahí eh, y bueno con la esperanza de De volver a pisar escenarios, ¿no?, en cualquier momento. De hecho, ya estuvimos este fin de semana pasado, en ya estuvimos el 10 de diciembre, que hicimos la obra No por mí, sobre la, la, la obra que, que trata sobre la vida de, del hijo de Norita Cortiña, Gustavo, uh -huh. que hicimos ya en el, en el Parque Pellegrini, en el viejo colegio Pellegrini, al aire libre, eh, así que fue muy muy emotivo volver a la presencialidad ya, ya que el 10 de diciembre en una ficha tan ...tan importante para los argentinos, ¿no? Y, y bueno, y este fin de semana estuvimos acá en... ...que se inauguró el Corredor Teatral, acá en... en el Corredor Aeróbico Municipal, acá de Pilar... ...donde uh -huh. hicimos también este, un, un texto de Roberto Ar... La, ...la tragedia del hombre que busca empleo... ...un texto escrito hace muchas décadas atrás... ...y que bueno, sigue teniendo muchísima vigencia... Uh -huh. ...y bueno, eh, hicimos ese texto junto a otras compañías... ...que también mostraron sus trabajos... ...así que por eso te digo, ¿no? este Digamos... Eh, nos agarra un poco más esperanzados este año y, y con ganas de, de, de, de empezar a activar los, los motores. ¿Los proyectos que tienen desde Torrente, desde La Comedia? Sí, bueno, en Torrente arrancamos con los talleres que arrancamos todos los años, eh, talleres para niños y niñas, para adolescentes y para adultos, eh, y después la idea es a partir ya de abril empezar a, a sumar otras actividades al espacio, también ver si este, podemos volver en algún momento con las funciones con digamos con protocolos con reducción de capacidad el espacio cuenta con todas las este, características como para que digamos ellos se activeción no tiene digamos este no sé todas las medidas de seguridad había así por este momento desde barbijo hasta máscara hasta fondo de esaización todo no este, así que nos pusimos a tono con eso uh -huh. eh, a estas nuevas este, a estas nuevas nuevas normativas, y bueno, ahí estamos, esperando, y bueno, con la comida ensayando también, y aparte en la red patio muy bonito, al aire libre, este que también está bueno, eh, donde, bueno, empezamos a ensa ensayar con la comida, empezamos a ensayar ahí en el patio, este digamos, este con barbijo, con alcohol en gel, y con no, os, mm, por, por los mosquitos, los, ¿no? La... <risas> Están bravísimos. Completos. Este, pero bueno, como te decía, Dani, este... Creo que lo peor ya pasó Creo uh -huh. que va a ser un año muy difícil Pero bueno, esperanzados ¿no? este, Ya por lo menos sabemos Que estamos por este camino Pero que podemos, como te decía Al comienzo de la nota, podemos uh -huh. este, avanzar Como así también podemos retroceder Y bueno, digamos eh, Anímicamente ya estamos preparados Para eso, por si sí. tenemos que volver para atrás Eso ya hace un montón porque El 2020 nos agarró desprevenidos Y tuvimos que Totalmente. encerrarnos ...parecía que por 15 a 20 días y nos llevó bastante más eh, y, la... y, y aparte y aparte eh, el teatro tampoco es el centro del mundo ¿no? mm. este acabó mucha gente que quedó en el camino mm. no solamente los teatreros... no solamente la gente de la cultura mucha gente eh, que realmente perdió su, sus ingresos su, sus trabajos y, y bueno eh, también este, la solidaridad con todos nuestros este, hermanos y hermanas ¿no? este, que, que también no pasaron por este difícil momento Eh, como la pasamos nosotros como lo pasó un pintor un albañil un electricista este, no así que esto nos acudó a todos así que bueno eh, eso no pensar que no somos solamente el centro del mundo del teatro sino que también este, la pasamos mal todos esperemos que haya servido para aprender justamente esta cuestión de la solidaridad el compromiso y reclamar también lo que corresponde en ¿no? algunos derechos y eh, algunas garantías, algunos respaldos, sobre todo el trabajo informal, me acuerdo cuando se anunció el, el ingreso familiar de emergencia, el IFE se esperaba que sea un universo de 4 millones como máximo de personas, 3 millones y medio, y fueron más de 10 millones, eso mostró el alto nivel de informalidad en el trabajo que hay en nuestro Exacto. país, y dentro de ese universo está también todo el trabajo artístico. Bueno, hoy es un día muy especial, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, uh -huh. eh, y bueno, este nos vamos a esa fecha que el 8 de marzo del año 75 de 1875 mujeres este, de una textil marchaban por las calles de nueva york para reclamar por un salario digno o al menos que esté acorde al salario que este, percibían los varones ¿no? que eh, el salario de la mujer estaba eh, por debajo de la mitad eh, y bueno eh, todos todos Sabemos lo que terminó aquella marcha, ¿no? Este, en una represión con más de 120 mujeres este, y muertas. Así que, bueno, digamos, eh, la lucha viene de siempre y no tenemos que, que bajar los brazos y seguir para adelante reclamando por lo que nos corresponde, ¿no? Martín, como siempre, un placer charlar con vos. Quedamos aquí en Latin dispuestos a ver cómo sigue la agenda este año. ¿Qué sorpresa nos trae, bueno, este 2021, tanto en la comedia como en el espacio teatral Torrente? Bueno, gracias Dani, y bueno, un abrazo enorme a todos los compañeros y compañeras de, de la radio que, que siempre, bueno, este, nos apoyan, y, y bueno, este con la difusión que es importantísimo para para la Comedia del Pilar, que es un grupo de torre independiente, y para Torrente, que es un espacio autogestivo. Así que, Dani, en, en tu nombre, un abrazo para, para todos y todas los, los compañeros y compañeras de FM Tinkunaco. Un abrazo grande. Abrazo, abrazo, chau, chau.